Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. ¡Hola, buenas! Ya estamos aquí una vez más en Wonka y Palomino. Pues sí, volvemos después de tres semanitas a la sombra. ¿Desde Sanchiveco? ¿No son dos? Yo recuerdo que era para Sanchiveco. Más o menos, ¿no? Sí, sí pero claro. sí que es verdad que llevamos una temporada muy larga ya que... Unas cosas u otras no cumplimos semanas, Bueno, a ver, se hace lo que se puede. A ver, está sí. Claro. No hemos podido, no tenemos tanta <risas> libertad como el año pasado, pero... En contra trabajo, encontra trabajo <ríe> yo, te, yo también más o menos tengo una especie de trabajo, me van llamando bien, bien, Que oye, que ya salgo, eh, para haber acabado las prácticas hace nada No, pero esto es lo típico, ¿eh? campaña de campaña navidad, no nos hagamos ilusiones que después sí, la gente pilla vacaciones Ahora hay que borrar esto hacerlas las las bajas, o poner malos, a ver si, si, si seguimos currando <ríe> Hay que rotarse los puestos de trabajo Claro, que sí, claro Esto no se mueve Bueno, pues nada, ¿tú qué hiciste este fin de semana pasado? Pues lo mismo que este, bueno, que este que ayer, que parece que estamos de fin de semana, <risa> pero no. <risa> pues las fiestas de San Andreu. Que me cago en Dios el frío que hace allí. Las pues fiestas de San Andreu, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno se siente viejo cuando pasea por las oye, pues calles sí, de San Andreu. Eh. El fin de semana pasado aún estuve en las alternativas hmm. y más o menos había variedad de edad, pero ayer me sentí mayor. Hombre. Dije, hostia, estuve allí donde la biblioteca, Hombre. como estuvimos. Y sí, sí, me sentí mayor. <risa> sí, ayer hacían poquita cosa, la verdad, ¿no? Hacía un par de conciertos y tal, pero la verdad que todo. Bueno, bastante, en parte normal, era miércoles. Bastante enlatado todo. Pero bueno. Hmm. Es San Andreu, pues, tuve. <risa> las alternativas en las que mola. <risa> sí, en realidad sí. Bueno, yo la verdad que también estuve por allí, San Andreu. No <risa> recuerdo gran cosa, pero por ahí estuve. <risa> por estuviste. Hacía ¿no? frío, es lo que recuerdo. Sí, mucho, mucho frío. frío y momentos de viento. Sí. Que dices, va, me meto aquí entre la gente <risa> a ver si me paran un poco el viento. Este fin de semana, supongo que también estaremos por allí. Después, ya en la agenda de fin de semana. Sí, ya lo diremos, porque realmente es la Andrés hay de todo. no Están las alternativas, sí, las independentistas, claro. la bueno, las normal, las reivindicativas. Las reivindicativas, se me están olvidando. Sí, que hay de Venga, todo. Ya. Vamos a darle chicha. ¿no? Empezamos ya por el noticiario friki. Le damos ya, pero espérate. Eh, va, que espero. después de dos semanas no podemos olvidarnos de hacer la publicidad de siempre. Hombre, entonces… ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Pasta canción o algo, eh? <risa> bueno, pues estamos aquí en Radio RSK, en la 107.1, para quien se acaba de conectar. Y que no se pueda conectar a estas horas o no supiera que empezábamos a las 5 y media, porque claro, hemos <risa> pues, avisado a las 5 de que empezamos a las 5 y media, nada, porque nada. yo luego tengo que ir al curro y no puedo salir tan tarde, pues en blogspot.bonquipalomino.com Ole, la dicho desfágula, sí, sí, sí. eh. Estamos intentando hacer obras ahí en el blog, igual lo veis un poco chapucero, pero bueno. Sí, la parte derecha, el resto está de puta madre. No se puede quejar nadie. <risa> bueno, pues ahora sí, ¿no? ¿Empezamos? Sí, empezamos con las noticias. Ya Venga. doy el permiso. Desde que Palomino lanzamos la noticia de la semana. Cuba ha prohibido el reggaetón. ¡Bien! <risa> ¡Un aplauso por Cuba! <risa> ¡Viva Cuba! Pues oye, mira. De puta madre. <risa> sí, sí, sí, vale que ha sido por la fuerza, pero… Bueno, no sé yo. Una eh. muy buena... Um, Aquí si se hiciera un referéndum no sé qué saldría. Bueno, hay mucha gente no que escucha esta mierda. A ver, se supone que lo han prohibido porque allí se estaba convirtiendo medio en la cultura musical de Cuba. como. Y claro, desde siempre no ha sido así. Pero se ve que llegaban los límites de reggaetón por todas partes que han dicho, se acabó esto. Huele no demasiado ser mal la isla. <ríe> <ríe> que a ver, que yo veo mal que sea por la fuerza, porque realmente si a la gente le gusta el reggaetón... Me sabe mal decirlo, pero pueden escucharlo. O sea, David me está mirando con unos ojos libertad, de… Todo, ¿eh? <ríe> Cállate. <ríe> no, hombre, claro, libertad de música. Pero de música, no de reggaetón. Claro. Y encima, bueno, a ver, los motivos… Que igual hay pudo. a alguien que le guste el reggaetón, ¿eh? No, no, no os preocupéis, a nosotros no nos no gusta, pero ya está. Es sí, eso, sí es. son gustos musicales. Musicales y de las letras, es que no solo la música. Musicales? Es también la letra. Es un puto ordenador que no hace las clases. Y bueno, y los motivos son los que todo el mundo sabe: que las letras tenían un tema vejatorio, machista, hacia las mujeres, ritmos que son todos iguales. Y desde desde el fomento de educación, creo que ha sido, les han dicho, mira, por favor, prohibirlo, les han hecho caso, y lo han prohibido. Hostia, Sí, Aquí sí. tengo también otra noticia un tanto machista, pero bueno, que alegrará a muchos, entre comillas. 20 minutos, hace un par de semanitas salía. Aseguran que ver mujeres desnudas estimula la inteligencia del hombre. Mira. Internet. Qué inteligentes somos. <risa> pues seguro. <risa> <risa> Así, siendo un poco machista, vendrá de ahí que somos más listos que las mujeres. Que somos más listos que las mujeres, yo creo que es mentira eso. ¿eh? <risa> <risa> Según las mujeres que veas. <risa> Eso es mentira, Adri. <risa> sí, sí, lo han demostrado. Pero bueno, pasaremos a la siguiente noticia. <risa> Word nos quita también el catalán. Gracias, Word, me cago en tu puta madre. Vaya cambio, en Cuba prohíben el reggaetón. Y aquí no y prohíben no el hablar. catalán, si es Venga. que. El bueno, bueno, catalán en no es en escuelas. O no lo prohíban. Nada. Quieren que la gente pueda. ¿Cómo se llama? No Escolarizar a bla, sus hijos bla, bla, en bla, bla, colegios bla, bla, privados. Que hablen sí. castellano, bueno, que no tengan catalán, gratis. Claro, hay un montón de peña que no tiene pasta para escolarizar a los niños ahora mismo. Y, y eso, y la pone como cuarta lengua. Cuarta Primero lengua. Primero vendría el castellano, lo, lógicamente. ¿Mm? Luego el inglés. ¿Mm? Luego francés o alemán. Claro. Y luego el catalán. De puta madre. ¿De, ¿De madre, gallego? O sea, ¿eh? ¿De gallego dónde está? Bueno, y se ve que en el País Vasco también está pasando lo, lo mismo. Ah, ¿Pero gallego qué? ¿Alguien dice algo de gallego? O? No, es verdad, allí dan las cosas en gallego. No, es que Rajoy, no ¿de dónde es? No Gallego. sé. Y Franco, ¿de dónde era? Que no me acuerdo. Sí, pero tú sabes. No hagamos si más simples en... no, simple, que después nos dicen que hacemos aquí apología. Pues claro, <ríe> claro sí, muerta al no. Estado. <ríe> en Galicia se da la clases en catalán, ¿no? no O sí. Claro. Pero allí no dicen nada. Muer, mm -hmm. bueno. muer, muer, que se te ve primero Pues sí, se ve que no se verá evaluable ni en las asignaturas que de la ESO, ¿sabes? Que se elimina. Y el bachillerato. El bachillerato no hace falta decirlo, y mira. Pues yo no había repetido cuarto de eso, si no fuera por catalán. Pues yo la huerta. Lo voy a decir. <risa> Devuelve un año en haberlo he hecho esto hace, no sé, seis años o siete? Pues no. No, esto va a acabar mal, ¿eh? Sí. Pero yo lo miro de una forma diferente, ¿sabes? Piensa que ahora todos los libros de texto van a tener que ser escritos en castellano. Entonces, sí. imagínate, de aquí a dos años se vuelve a quitar esta ley, vuelve a hablar catalán y, y se vuelven a editar un montón de libros en catalán. Ya han redactado dos veces el libro por la jeta. Pues sí. ¿Quién se va a hacer de oro? Ha sido Ah, well, ¿Para quién trabajas? <risa> bueno, aquí tenemos una… Un poco putada, ¿no? Un niño de tres años es multado con 2.500 dólares por orinar en su propio jardín. O sea, ya no puedes mear ni en tu propiedad. No, a ver, esto es ¿eh? hay que decirlo. Mm, bueno. Pero bueno. Pero que sí, que sí, que no puedes mear en su propiedad. De tres añitos, tío. Mm. Pues, Me voy encima, ¿no? Sí, que luego quien pagan son los padres, que los padres ni sabrían que estaba meando, porque si no lo hubieran llevado para casa. Pero si es su jardín, que ven su jardín si quieren. Sí, sí, sí, aparte de que es su jardín. <risa> que la multa no la va a pagar el niño, la van a pagar los padres. Y tanto. Pues aquí tengo una bastante gra graciosa. NASA envió al Curiosity. Sí. Este que está es tan famoso ahora. Porque se ve que ha encontrado algo. Que ha encontrado que, algo, el Curiosity. Después de cuatro meses buscando piedras y formas orgánicas que tengan vida, ha encontrado algo brillante. Oh. Que no saben lo que es. Oh. Pero quieren buscar por todo Marta a ver si encuentran algo igual. El problema es que no saben si es una pieza metálica del mismo robot. ¿Está mierdoso <risa> este robot que va perdiendo, perdiendo piezas y después se sorprende al verlas? Pues sí. <risa> <risa> Yo ya ya no me quería que envíen un robotaco de la hostia a buscar piedrolos. En cuatro meses no haya encontrado más que piedras. Todo piedras. Todo piedras. Y después del gran hallazgo, han tenido la gran idea de en el 2020, sin falta, tienen que enviar a otro. Claro, a gastarse más pelas. Pero no tienen ningún plan para él. <risa> <risa> o sea, saben que van a enviarlo, pero no saben para qué. A ver, esto de la NASA es interesante. Para buscar piezas del antiguo robot y volver a reconstruirlo. Me comentabas antes, ¿no? Que están desmintiendo lo del 21 de diciembre. Sí, también. No nos joda que... la tipografía ya que hemos puesto tantos planetas destruyéndose. Ahora no sí, va a joder. Sí. Tienen que petar el planeta del 21. <risa> <risa> lo tengo claro. Anda que no. Mira, sí, que en tengo... el fondo cuando están haciendo publicidad de que no es cierto es porque algún miedo tienen a que la peña o sea que haya un gran caos. Que yo creo que va a haber un show montado para este día impresionante. O sea, yo veo raro ya que por la tele no te empiecen a sacar ya… Mierdas, ¿no? De mierdas, estado. sí. Vete a saber. Que bueno, hay nada, ¿eh? No, seguramente que no haya nada. Espero pero, bueno, bueno. que haya un gran cambio. Yo espero que haya un gran cambio. No a de ver. golpe, el 21, pero sí en el transcurso de, a partir del 2013. ¿eh? Que empiezan a, a haber cambios. Sí, cambiamos de año… Sí. Bueno, es un buen principio. Nuevos recortes. No, no se quedan <risa> sorprendiendo. ¿Subirá el IVA en enero? ¿También? ¿No? Podría ser. podría ser sí. Bueno, el metro sube. ¿El metro sube? ¿Cuánto costará el sencillo? ¿Ahora? Porque ya están dos euros el billete sencillo. Pues lo que sea dos días, supongo. Sí, si me sube cinco o diez céntimos. Sí, es verdad. Eh. Récord Guinness. Tiene sexo con 919 hombres en 24 horas. Uf. Antes de que hagáis el cálculo ya sí, lo hemos hecho que... nosotros, ¿eh? <risa> A minuto y medio. ¿Minuto y <risa> a medio? minuto y medio por tío. Por tío, madre mía. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Es imposible. Yo no, no lo veo esto. Yo creo que, que te toca ser te El hombre 915. No sé, ves a la tía y dices, no, no, oye, sé. El, no, sé el, el 100 es un número más o menos bajo comparado con este número. Ya, ya, ya. Asquito. <risa> <Os> <risa> <risa> <risa> bueno, pues ahí está, récord Guinness. <risa> no sabía que quedan estos récords, pero bueno. ¿Divertido? Sí. Divertido. Yo voy a seguir con esto del espacio. Uy. Y Barack Obama ha tenido la idea de dejar que le hagan propuestas para la nueva base espacial que quieren hacer en el espacio, lógicamente. ¿Estados Unidos que hace una base espacial ahí guapa? Bueno, una base, otra nueva. ¿Cómo se llama? ¿Base? Sí, ¿no? O sea, hay una. Es estación espacial de Estación estás. espacial, vale. El nombre técnico es la estación espacial. <risa> una base que es algo grande ya, ¿no? Bueno, sí. tendrá que ser algo grande porque en sí la propuesta es de que si antes del día 14 les votan 25.000 personas que tampoco son muchas quieren montar una estación espacial con forma de la estrella de la muerte que está todos los frikis les va a encantar poder uh. pillar su telescopio y ver la estrella de la muerte ahí flotando <risa> <Se acerca risa> a <risa> Pero con el rayo destructor y todo hay de planetas. Ah, ¿Sabes lo que tienen ahí dentro? Yo creo que sí, que cada país tiene un rayo destructor ahí, ¿va? en cuanto me toque los huevos. Rah, a la mierda. Sí. sí. O sea, que hecho un güey. ¿eh? Una sí, no sí, esté sí. A la muerte aquí surcando los cielos. Hombre, no, puede ser divertido. Sí, ¿Para qué sí. Quiere hacer una base tan grande? Curioso. A ver, no creo que sea tan grande, será tamaño... Estación espacial. <risa> Hombre, se supone que es como un planeta entero, ¿no? La sí, estrella de la muerte. O sea, claro. La muerte es como la luna, más o menos. No, ¿no? van a crear otra luna. No. Tienen que vaciar medio planeta. <risa> o de Marte. Ah, ah las piedras del la Curiosity. Las piedras brillantes <risa> de Marte. Ahí está el Curiosity. <risa> claro. Haciéndonos la estrella de la muerte. Pues bueno, pues sería para el 2013. Todo cuadra, ¿eh? Ah, no, claro, si fuera para el 2013, cuadraría todo. Sí. Joder, ya me ha jodido. ¿eh? No, primero cuadra, en el 2020 envían otro robot. <risa> Para recolectar piedras para crear la estrella de la Muerte. Ah, pues ya saben para qué enviarlo. ¿Mm -hmm. Está bien, está muy bien la idea. Pues sí, porque enviarlo para nada, que es lo que oh, es. se supone que hacen todos. los resto de robots no nada. Sí, yo tengo aquí una noticia curiosa sobre la fauna del mundo <risa> y cómo se alegra el día. Aquí tenemos… en Dumurkota. Me costa pronunciar y todo, En eh. India para que no sepa de geografía. Exacto, un publicitico de allí, pues nada, que tienen una manada migratoria de elefantes que pasaba por ahí cerquita sí. y unos de ellos comenzaron a oler ahí cierto licor de una tienda <risa> y se pimbraron unos 500 litros. 500 de licor. litros, claro, es que un y unos 18 enorme. barriles de todo cordaco, ¿sabes? Buah. O sea sí. que la tienda no era tan tienda, era ya del rollo un supermercado. Sí, bueno, lo típico, eh. un tenderete ahí grande, chico. Se ve que los animales la pillaron bastante grande y arrasaron el pueblo entero de Durkota. <risa> Buscando alcohol. <risa> pues sí. ahora cada año ya se lo tienen aprendido. Pues se ve que destruyeron al menos tres casas intentando conseguir más alcohol. <risa> no se ve y y las plantaciones de los campesinos locales. Bueno, que hicieron ahí un destrozo Sí, de la sí, hostia. sí. Claro, imagínate un elefante borracho. Se ve que era una pequeña parte de una manada que se había escapado y... Menos sí, mal. la entera, flipan. <ríe> el problema es de que se sepan el camino ya. Ya. Yeah. Cada Hombre, año Son inteligentes esta, sí, sí, sí, estos, ¿se estos seres. Sí, sí, se acuerdan. Son como los camellos, que <ríe> recuerdan todo. <ríe> pues nada, ahí tenemos los cefantes borrachos. Sí. <ríe> Cuidado cuando vayáis a India. Yo aquí tengo otra, con la cual os encito a que sacáis todo el dinero del banco. Os voy a dar otro motivo más. Hmm. Y es que han sacado, han sacado, ya se supone que lo han desmantelado y está todo controlado, pero nadie dice que no lo vuelvan a repetir. Se llama el troyano Eurogapper, que ha robado en España 5,8 millones de euros. ¿Qué coño es esto? Es un virus que se ve que es de los primeros que te entra por el móvil. Y a la gente está que compra por el móvil esto que ya no hace falta tarjeta, que con el número del móvil, y no sé qué. Sí. Los gafas pastas estos que gastan así. Sí. Eh. Pues… te entraba, te pillaba los datos, y luego el, el conjunto de hackers que hayan hecho el virus este tenían acceso a… a tus cuentas. Se ve que ese. todo empezó en Italia y se fue expandiendo. Y aquí han sido 11.300 usuarios. <risa> que no es mucho, pero ya saben cómo hacerlo, ¿sabes? Sí, Son 5,8 millones. 5,8 millones, sí, sí, sí. Es pelas, ¿eh? Esta peña tenía pelas. Tenía, tenía. que bueno que comparado no. con el hombre que ha perdido <risa> 78,5 millones de la… ¿Cómo se llama? Del Euromillón. ¿Te imaginas que, que te podría? toca el Euromillón? No sabía que le había tocado. Y se ve que si reclamas tarde, tendrás cierto tiempo, no te lo dan. Y el tío se enteró al tiempo de que le había tocado. Fue a cobrarlo y que no. No me jodas. ¡Qué putada! Sí. <risa> qué putada? ¿Si te tocan 80 millones de euros… Y lo más lógico sería que se usarán para la siguiente, ¿no? Como esto que siempre, que si no toca a nadie, pues para la siguiente. Sí. Pero no, como han visto que ha sido ganador y tendrían que darlo… El mismo euromillón Millón tiene una fundación y lo ha donado todo para ella. Qué sospechoso. ¿No habrá alguien que ha ganado realmente los 78 kilos? Mmm… Y lo ha donado… Su sí, bueno. sí, no sé, pero el hombre este tiene que estarse cagando en todo. será que tiene EuroMillones? Lo buscaremos. Bueno, podríamos que mirarlo, viene. a ver de qué tratan. Que sí, que a lo mejor es también. Pero hacemos un tema y lo miramos. <risa> <risa> bueno, pues sí, después lo miramos, coño. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos una noticia insólito pero cierto Del confidencialdigital.com nos viene esto. Hace un par de semanitas también que salió la noticia. Sí. Bueno, pues aquí tenemos los cuarteles de la Guardia Civil de Andalucía que se aburren mucho y se dedican a secar marihuana. Ajá. Ah, ¿esto porque Para será? que ocupen menos, ¿verdad? Claro. Así lo clásica, mejor. Sí, claro. Sí. Claro, si es que piensan en todo esta pues Se ve que los agentes deshojan, cortan y empaquetan miles de kilos de plantas incautadas a traficantes, <risa> ya que el organismo que se ocupa de la custodia… no acepta plantas enteras. <risa> <risa> y claro, tienes a los policías ahí secando marihuana. Dios mío. Y dices, y llenándose ah, los bolsillos, seguro. Oh, claro que sí. Tanto vendiendo como fumando. Hijos de puta. No es si esto de Andalucía. entre o sea, que Cádiz. Les pagamos para que se preparen la droga, porque eso será dentro de su horario. Claro. Lógicamente. Tenemos aquí a floristas trabajando sí. en comisarías. <risa> trabajando de maderos. <risa> bueno, llaman de verde, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Joder. Hablando de esta, han abierto otra nueva asociación en Rojaneiro. ¿De qué? De marihuana. No Parece lo que la cosa se expande. ¿Cómo se llama esta? No lo sé, se ve que está, yo aún no he ido. En la esquina, con. ya bajando como para la Trinidad Vieja, como se llama la calle esta. Río Janeiro al final del todo. En la esquinica ya. ¿En Río Janeiro? Sí, el último número de Río Janeiro, ahí. ¿Al lado del semáforo? Ahí. ¿Dónde está el bar este, cómo se llama? ¿El Ben, y ben puede ser? Sí, por esa zona. Ah, Pues interesante, interesante. Sí, sí, sí, Hay algo, ya os contaremos la semana que viene. Que ¿Cómo ha ido, no? <risa> bueno, pues hasta aquí las noticias de un No, yo tengo más? Ah, tengo otra. Han inventado un avión que funciona con oxígeno. Toma ya. Un avión, eh. Un avión. O sea, no me jodas que no pueden ir los coches con agua o oxígeno. Un avión que funciona? Si un avión no, te va a 6.500 kilómetros por hora, uh, encima no va lento. Un coche lo mueves con tres gotas de agua. Cómo funciona este avión? Va de Londres a Sydney en 5 horas. Que la verdad no sé si mucho o poco, no sé cuánto tarda. los lo Australia no está normales, hasta Londres está bien. Pero en medio planeta en 5 horas, o sea, para sí, pedir más. Con oxígeno no consume una mierda. Claro. ¿Cómo supongo funciona el motor? ¿Lo has averiguado? El oxígeno arde, supongo yo, y será como sí. la gasolina, pero no lo sé. Hmm. También después de la pausa ¿eh? <ríe> <ríe> <ríe> intentaremos mirarlo. Mucha información a buscar ya, ¿eh? <ríe> <ríe> algo buscaremos, algo buscaremos. Sí. Bueno, pues… ¿Ahora sí? Sí, ahora ya está. Os dejamos con alguna calzoncilla. mira, Metemos aquí una de Sepultura y una de Loquillo, ¿no? ¿Qué metemos, nunca? Pues lo que acabas de decir. Sepultura… ¿Policías? Sí. Pues vamos a dar policía, Sepultura y después metemos aquí una de Loquillo, que ya veremos… A ver, lo que te pensamos que yo no, no sé cuál hemos elegido. De Loquillo. Ah, <risa> ah yo sí, yo sí. Yo algo sí, bueno. ¿no? <risa> <Vale>. La mata de… <risa> sorpresa, sorpresa. Policía, Sepultura. Arriba. The <laughs> Barrys Barris, diu prou. Per la injusticia social, no a les retallades. Nou Barris pateix de manera extrema l'impacte de la crisi econòmica. Ho demostren les dades d'atur o la caiguda de la renda per habitant. Ho demostren també la quantitat de desnudaments i els símptomes de pobresa que detectem quotidianament. Els veïns i veïnes de nou Barris no hem provocat la crisi. Els responsables són els especuladors i financers que han jugat amb els interessos de tots i els polítics que ho han deixat fer. Per als nostres barris s'acumulen els problemes, agraujats per la manca de polítiques socials des de les administracions: ajuntament, generalitat i govern de l'Estat. Tampoc no ajuda l'actuació de l'equip de govern municipal. No reconeixen la gravetat de la situació, no treballen amb confiança i transparència amb les entitats i el teixit social no faciliten el diàleg constructiu ni donen resposta a les qüestions. Amb aquest manifest denunciem en primer lloc que aquesta recessió econòmica s'està utilitzant per desviar diner públic de tots a les butxaques d'una minoria apoderada. I es tracta, a més a més, d'un pla perfectament dissenyat per acabar amb els drets socials aconseguits pels treballadors, amb molt esforç en les últimes dècades. No és una crisi, és una estafa i un retorn a l'autoritarisme de l'oligarquia del capital, una contrarrevolució a l'estat del benestar. També volem denunciar la corrupció i la malversació de fons públics a molts estaments i administracions públics, a les entitats financeres, i denunciem les estafes continuades de la banca i la passivitat i responsabilitat, i en molts casos, la implicació dels polítics en aquestes situacions. No podem callar de banda els greus retalls sanitaris, Inclós el al tant del servei d'urgències a Guinahueta o al Ratais, a l'Hospital de la Vall de Bron i la introducció del repagament a les receptes mentre es descobreix l'enriquiment de i guísic d'alguns abans centres sanitaris de Puigceràs i d'altres centres sanitaris a Catalunya. Les agressions al sistema d'ensenyament públic, com al tancament de la matriculació al CEIP Roger de Flor i al CEIP Sant Josep Oriol. Al bloquej de la política d'escoles la ...l'eliminació de la sisena hora, hora... ...l'augment del número de l'alumnat per aula... ...a més a més dels retalls en les beques de menjador... ...la reducció del professorat... ...i la nova taxa per a la formació professional. Que només l'endeutament de milers de llars... ...ha permès l'accés a l'habitatge... ...amb la crisi i les entitats financeres... ...el temps, que són salvades per l'Estat... ...desnonen a l’apilació ...i se n'apropien dels seus pisos... Polítics que van incentivar aquesta situació. Ara no tenen ni pisos d'emergència ni habitatge públic accessible. Exemple sagnant. Els 400 pisos buits de Raigesa a Torrelamor esperant compradors inexistents. Les insuficiències polítiques socials de recolzament a les famílies que pateixen la o a les que necessiten suport per a la dependència. Estem detectant a algunes escoles casos de nens que pateixen gana i situacions d'extrema dificultat econòmica, amb molta alta gent constatem que la xarxa de serveis socials i de suport a aquestes necessitats està totalment desbordada. Quan en lloc de fer polítiques actives de foment del treball s'anuncien retalls en els serveis d'orientació i formació a les persones aturades, Barcelona Activa, PTT, la eliminació de les bonificacions a la contractació de persones de més de 50 anys i altres incentius a la contractació Els retells als nostres barris també han arribat a la cultura. Rebaix important del diners als equipaments públics, inversions sota mínims, menys subvencions per projectes. Diem que la cultura no és un luxe, sinó una eina per formar-nos com a persones. Un gran àmbit de participació, de foment de la ciutadania i de promoció i cohesió socials a nous barris. L'augment al preu del transport públic o deriva, ...que jest l'impost menys redistributiu ...en comptes de l'IRPF... ...en els trams més alts... ...l'impost de successions... ...o la lluita contra el frau fiscal. Per tot això, les entitats que signem... ...a aquest manifest exigim... ...a l'equip de govern de Nou Barris... ...i per tant a l'Ajuntament de Barcelona... ...una avaluació real i actual... ...dels problemes socials provocats... ...per aquesta anomenada crisi... ...als nostres barris... ...i les conseqüències de l'expoli... ...dels recursos socials adopció de mesures orientades a palliar i revertir els negatius efectes que se'n deriven, adreçades a totes les persones de nou barris que ho necessitin, recolzant especialment els més vulnerables, aturats, gent gran, desnonats, infants... El manteniment i reforçament dels serveis públics, única forma de garantir els drets bàsics a tota la població. Un suport real per part de les administracions al teixit social de Nou Barris, des del respecte, al reconeixement i el treball actiu en la participació. La retirada immediata dels últims decrets del govern espanyol que vulneren clarament els drets fonamentals de les persones i els territoris. Exigim fets i no tan sols paraules. En el passat, el present i el futur a Nou Barris, amb una unitat que aconseguirem. Barcelona Nou Barris. 2012 Per qualsevol informació www.noubecabrajada.blogspot.com Estigueu atents a aquest blogspot per qualsevol concentració per seguir amb la lluita Noubarbis Cabrajada ha dit prou Por la libertad contra el racismo, el sexismo, el capital i y toda autoridad. Alerta! Alerta antifascista. Parki Jujtem, dla la libertad de dial. Radio RSK, al <totry> Buenas, volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Bueno, después de estos preps, minutos musicales, sí. hemos descubierto cómo funciona el avión de oxígeno. <risas> bueno, la verdad que… El motor Sabemos que tiene patento. un motor de… Sí, desde hacía ya tiempo. Lo podéis buscar en Google. <risas> <risas> no, pues, como ha dicho Wonka antes, funciona por explosión de oxígeno. Fácil. Comprimir el oxígeno y petar las válvulas. Sí, igual que la gasolina. Exacto. Motor de oxígeno. Que Esto es más viejo que cagar, pero no interesa. Y tendría interesa. que estar usando desde hace décadas. No interesa. Claro. Que vamos a contar que no sepáis ya. Pues nada, le damos candela... A la agenda de fin de semana. Exacto. Que esta vez es fin de semana de verdad. Sí. Fiernes y el sábado. Hoy no hay nada de esta tarde, el jueves. No sabemos si es gordísimo o no, debido a la fiesta de San Andreu. Claro. Bueno, os busquéis la fiesta, nos damos día libre. Sí. <risa> <risa> vamos por mañana, ¿qué hay? Pues tenemos, pues tenemos, como no podía faltar otra vez, las fiestas alternativas de Sant Andreu. Las Sant Alternativas. Sí, pues tenemos un concierto bailongo, ¿no? Sí. Son de ah. Permanent, buena flaira y DJ Café Ole. Ole. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> en carrés… Segram, carrés… No lo bien. Esto será ya al lado de la, la macrocarpa, ¿no? Sí, en la carpa alternativa. Sí, o sea, la de la carpa grande está. Sí. Que el fin de pasar no estuvo. No, toco jodido Karma, ¿no? Eh, ahí me cae un No, Dios. no, digo la carpa principal, la de todos. Ah, los vale, años. vale, vale. Pues nada, esto, recuerda que son las alternativas, empieza a las 9 de la noche. Y después tenemos, bueno, las reivindicativas. También a las 9. <risas> sí, que toca Every Night, Flying Bad Cross, no sé. Sí. Rosa Luxemburg. Y... a rap no entiendo ni mi letra tío ya lo que estoy pensando digo yo que yo que sea rap y lo otro yo creo que es flying botargas joder, es es tu letra tú decides <risa> <risa> Bueno, y no, de Jardinet, bueno jardines mejor dicho sí y nada también como decía nunca sobre las nueve después si vivís en la zona alta y no queréis bajar a mordor pues estamos en Casa de roquetas San también, de hay fiesta. también hay fiesta también sobre las nueve no es joder cinco grupillos, no sí tocan file crit arrest Usa, y todo Yoshi. Yoshi, como el del Mario. Sí, como lo... Significa algo en realidad. Yoshi. No tengo ni idea. Porque a lo mejor sí, por eso han puesto de Yoshi. Lo buscaremos también. déjate <ríe> de ver ya. No, Nos no estamos lo pasando, buscar. claro no, lo vamos que no. O a sea, quien le interese que se lo busque. Exacto. Y para el sábado seguimos con las fiestas alternativas de Santo andreu Con guateque, chanteque ha muerto. Chanquete ha muerto. DJ Pregnant. Y la, la Juani. Y, y la niña la… de los platos. Exacto, estos serán en el Rocantrini. Se ve Rock que el día Trini. 7 las fiestas alternativas de San Andreu. Si llueve allá a Mares, pues también serán allí. También. Y el día 8 ya directamente serán en el Rocantrini. O sea and Trini. que Rocantrini se ha ofrecido a. Y tanto. Siempre que sean alternativas. Sí, sí. Nada más. También hay algo reivindicativo, pero bueno, que ya lo buscaréis. No, no tenemos nada más para este fin de semana. Pasamos ya. Porque no, no. A, pues no sabemos lo que haremos. Pasamos ya al fin de semana siguiente. <risas> Ya diremos más cosas la semana que viene, ¿no? Si, no, o Sí, repetiremos, sí, o sea, hay igual. cosas nuevas y si no lo recortamos, tenemos que tener la memoria muy estropeada. Como a nosotros. <risa> pues nada, empezar con el fin de semana de la radio, que tenemos dos conciertacos. Ya ves, estamos en el ¿eh? sábado 15 como el viernes 14. El viernes es aquí, en casa en nuestra. Enfrente en nuestro. En el generador, ¿no? Y tenemos a los chonders. Llaman y Project Sound a partir de las 10 de la noche. Los dos los hemos tenido aquí entrevistados. Sí, si queréis escuchar cómo suena y tal, ojo hmm. el programa. no sé si 30 y algo, son ambos. Y como siempre, venta de CDs, de chapas, cerveza a precios populares, camisetas de Camiseta la radio. ¿Qué Me parece que sí, sí claro. Mira, pues. Que no tarden mucho, se van a acabar. Después también tenemos, como decíamos, el día 15 con la radio, sí. que montamos conciertos en el Rock and Training. Aquí tenemos a los inmortales, a los apoyos del bosque y a café. También ¿Sí? concierto guapo, habrá panera, sí, sí. habrá una entrada con panera. Es verdad que estamos y la lotería. Panera, Y la panera estará muy chula, o sea que sí, bien completa. Limitado, eh. No tenemos un número suficiente para todo la piña que va a venir. Tenemos hasta 200 números solo. eh. Sí, pues lo mismo digo, <risa> venir pronto porque si no esto se agota. Pues Quedar sin la panera? <risa> Y bueno, ya después, volviendo al viernes 14, tenemos en el Ateneo popular de pues la Es verdad, y que valdrá dinero el del Rock and Trini. que dijimos que era un euro y medio con derecho a la lotería. O dos euros, no lo sé bien, pero por ahí anda la cosa. Bueno, pero que ve que puede ganar una manera bien curtida. Sí, sí. Aquí de la radio, o Solo dos euros, máximo. Exacto. Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí en la Ateneo de las la Capibola. Sí. Y tenemos una noche de blues. Aquí estamos con Verdad, ahora es cuando empiezan los festivales de blues allí en bueno empezábamos porque no sé yo cómo sí, lo han vendido allí en Harry Walker en el ay pues no pues el cómo se llama en el polideportivo seguirán haciéndolo ahora que a cambio de dueño bueno si saca pasta, está así. hombre con el parque no lo sé mm, también es cierto es lo malo subido de categoría mm. Pues aquí en Ateneo este viernes 14 tenemos. empieza a las 9, ¿no? Con un documental de blues y después tocarán a las 10, unos de más tarde, los blues 3. Blue Stars. Blue Stars. Claro, típico un grupo de blues, ahí guapo. Sí. Y bueno, después. Y ya nos pasamos al casal de yobas de roquetas. Con el concierto de heavy metal. No hay grupos confirmados por lo que sabemos. Pero estará el concierto, ¿verdad? Exacto, habrá un concierto de heavy metal ahí de la parra. Sí. Hasta las 11, que hay problemas con el vecino de al lado. ¿Qué pasa? ¿que ¿No le gusta el heavy metal o no le gusta no, el casal? No le gusta el casal se, al señor este, en cuestión. se ve que, es el que escucha ruidos en su casa y… De golpe y porrazo. Eh. Lleva años el casal allí, pero ahora <risas> se escucha. Es que ahora es cuando le ha entrado de verdad la enfermedad mental. <risas> <risas> Bueno, después volvemos al sábado 15 y volvemos a tener concierta con el casal de Roquetas. Es que Hay un montón de cosas que está pasando, que siempre encontramos lo justo y ahora hasta por el fin de siguiente. Sí, sí, hay de todo. ¿eh? Qué bien. Pues en Roquetas tocan el día 15, Dirty Hobbits, oblivion y C1413. 13 que qué un juego. Sí. <risa> <risa> ¿Cuántas horas de vicio? De vicio! <risa> Y luego ya pasamos al Ateneo de No Barry de nuevo. Con Circo El Dorado. 12 euros a las 10. Este Circo El Dorado está también anuncios en San Adrián. Sí, bastante famoso. Tío. Sí, pues a las 10 de la noche. Exacto. Después de cenar, un buen espectáculo. Otra familia. Sí. Eh. Y luego también recordar que entre el 18 y el 20 se vuelve a rodear el Congreso. Uh. Estaría muy bien que fuera mucha gente. No me sabe el día claro todavía, estaría bien que fueran los tres días, que no pudieran plegar en los tres días. Y eso, que espero que haya mucha gente. A ver, a ver si es verdad. Si no vendrán en el helicóptero, llevárselos. Sí. Como pasó aquí, en el <ríe> sí, pero bueno. Sí. Y bueno, también recordar que el 21 de diciembre se acaba el mundo, ¿no? Como como. También recordarlo sí. <ríe> y que hay con el rock and trini. Por ah, eso que. Es una buena despedida. Sí, se acaba el mundo que nos pille borrachos y celebrándolo con un poquito de música. Sí, por todo lo alto, ¿no? Que nos lo merecemos. Bienvenidos los grupos que tocan. Man Project, me mm. parece que está. Los herederos del taxi. Oh, están que no paran, ¿eh? Man Project. Y tanto. Bueno, son buenos. Hay sí, confusión. sí, sí. Se lo merecen, se lo merecen. Bueno, y después de esto... Nos Hasta la semana ¿no? que viene, espero, ¿no? Si Dios quiere, si, si Dios, Dios quiere. quiere. <risas> nos veremos la semana que viene. Os dejamos aquí con un temazo clásico. No me acuerdo ni cuál hemos elegido. Ah, sí, Animals. Animals. Animals. House of the Rising Sun. Bueno, muchos la conoceréis ya, la canción. La cuestión, sí. disfrutad del fin de semana. Que esta vez es largo. Sí. Para quien no pueda pillar el puente, lo siento, pero igualmente le quedan dos días más, aparte de hoy. Cabrón. Pero como sabemos que muchos estáis en paro y es la pela. Ah, disfruta. disfrutar de la fiesta que se monta por la gente que puede disfrutarlo. Disfrutar del puente, realmente. Buenos años. Bonita semana. Y fin de la semana que ve.